cuando sentimos que, ¿a dónde está Dios? ¿No? Qué difícil es, pues, reconocer, y sabemos que hay situaciones, y que nosotros pasamos por situaciones cuando perdemos un familiar querido, cuando perdemos un empleo, o cuando pasa otros problemas o cuando sabemos de un pastor o de un misionero o un profesor de seminario, pues que, que le nace un niño que es discapacitado o cuando fallece uno de sus familiares o cuando una enfermedad que es yo diagnosticado que no hay cura y nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces nosotros Quizás por una falta de sabiduría no aprendemos que a veces parece que Dios se esconde. Parece que Dios no escucha nuestra oración. Parece que Dios, pues, de verdad nos sentimos como que si Él está muy lejos de nosotros porque no habla o no hace conforme lo que dice esperamos. A veces creemos que y a veces nos enseña, nos enseña a nosotros que parece que Dios tiene como que obligación de hacer todas nuestras voluntad y nuestras peticiones. Y nos han enseñado esto y nos dicen, "Pues Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios ay, que te da todas las cosas." pero muchas veces no es verdad. Y tenemos que entender y estar consciente de esto, que Dios no tiene obligación de hacer o atender todas nuestras voluntades. Principalmente, algunas de ellas que de verdad no serán las mejores cosas, ¿no? A lo mejor pensamos que sí es lo mejor que queremos y necesitamos, Pero a veces Dios sabe que no es la mejor cosa. Y ahí no responde conforme esperamos. La Biblia nos enseña y nos habla de varias experiencias de los héroes bíblicos de la fe. Y que habla de distintas maneras que ellos no tuvieron todas las respuestas que uno esperaría que ellos estuvieran. Por ejemplo, Moisés... Pues nos gozamos de saber y como hemos hablado en la escuela dominical, que cuando estaba delante de, del Mar Rojo, venía un ejército egipcio por detrás y tenía el mar por delante, no sabía cómo hacer, pero levantó su callado y cruzó el Mar Rojo uh, seco, sin mojar sus pies, y llegó del otro lado en bendición. Entonces todos se gozaron, pero no nos acordamos de cuánto Moisés sufrió para que el pueblo pudiera salir. ¿Cuántas veces fue Moisés a Faraón? ¿Cuántas veces tuvo que pelear, decir y, y implorar? Y de, de todo esto, pues, eh, Faraón endureció su corazón, puso más carga aún sobre el pueblo. Entonces, uy, pareciera que Ay, qué raro, porque cuanto más Moisés hacía e intercedía por el pueblo, parece que la cosa iba cada vez peor. Y a veces pasamos en una situación como esto. A veces nos gusta recordar solamente los buenos momentos, las cosas buenas. ¿no? Nos gusta recordar solamente el después del Mar Rojo. Y nosotros somos así. Otro ejemplo, Job. Job. Job sufrió grandes pérdidas económicas, familiares, salud. Sus amigos le acusaban de pecado porque en aquel momento pareciera que Dios se había escondido y no estaba delante de Job. Pero la palabra dice que en todo esto, Job, no pecó, no habló mal con el Señor, no dijo una palabra que pudiera ir en contra del Señor. A veces nosotros somos así, asociamos el problema que pasamos o que vivimos con el pecado y si Dios todavía no nos da la respuesta hay, hay pecado por el medio y a veces no es así. Sabemos y podemos ver que Job no había pecado. Eh, sabemos y podemos ver, y la palabra nos dice que Moisés, pues no había pecado. Y Dios todavía estaba como que sin dar respuesta. Una vez los discípulos del Señor se acercaron a él... Y después de ver un hombre que era ciego de naci de nace nacimiento, pues le preguntara al Señor, ¿quién había pecado? ¿Fue el hombre o fue sus padres? Y el Señor, pues, enseña que no había nada y no podía relacionar nada con el pecado. Que a veces se pasaba las cosas eh, de una forma completamente diferente, Y en Juan capítulo 9, de 1 a 13, de este pasaje que estoy diciendo, y Jesús habla a ellos que dice, mira, no es así. Este hombre nació así para que Dios se glorificara a través de él. A veces para nosotros es difícil entender que en medio de ciertas situaciones lo que Dios quiere es glorificar y ser glorificado o que glorifiquen a su nombre. Entender todo lo que has pasado con la familia de Job para que la gente glorificara a Dios a través de la vida de Job. Qué difícil es. Qué difícil es. Porque Muchas veces, así como ahí en el Nuevo Testamento, cuando estos discípulos estaba ahí con Jesús, la mentalidad de ellos es que no había otra posibilidad. Alguien había equivocado y había pecado. Entonces, alguien tiene la culpa por lo que uno está pasando. Y a veces nosotros somos así. Pues, Dios no responde o Dios está escondido porque alguien ha pecado. Porque alguien ha hecho algo mal. Porque alguien ha fallado. Y a veces cuando estamos pasando por momentos difíciles, pensamos en esto. Pues, Señor, ¿qué he hecho? ¿O qué ha hecho alguno de mis familiares? ¿O, o qué hemos hecho para que venga esto sobre nosotros? Y a veces Dios no trabaja de esta forma. Dios sabe que lo que tiene que hacer porque él conoce todas las cosas. Las respuestas de Jesús, de Jesús, una vez digo, para que las obras de Dios se manifieste en él. Para que Dios sea glorificado a través de él. Entonces, podemos aprender una cosa de esto, que Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida para que su nombre sea exaltado y glorificado una otra experiencia que podemos ver o una otra persona que podemos tomar como ejemplo es el rey david el rey david experimentó como que podemos podríamos decir entre comillas la ausencia de dios y en varias situaciones de su vida tuvo momentos que fue tremendo tener un mismo o a tener a un hijo que estaba detrás de él y que lo intentaba a lo mejor también este eh, quitarle la vida, o muchos enemigos que intentaban contra la vida de él, hubo un momento que también fue consecuencia de pecado, pues David se sentía muy mal. Esta semana, como Rita estaba diciendo, pues nos sentimos como David un momento sin impotencia, un momento triste, du duro, con mucha dolor. No lográbamos explicar lo que Dios estaba haciendo. Y aquí, pues muchas veces cabe la pregunta, ¿qué hacemos cuando hacemos planes y Dios no actúa de acuerdo con nuestras expectativas? Cuando Dios no responde, conforme estamos esperando. ¿Qué hacemos? Pues, el Rey David nos ayuda a entender un poco de esto. Pues vamos ahí, Salmo 13. Y vamos a ver cómo el salmista enfrentó una situación, pues que no le iba bien. Y dice la palabra del Señor en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Señor y Dios mío. Mírame y respóndeme, ilumina mis ojos, así no caeré, no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido, y así mi adversario no se alegrará de mi caída. Pero yo confío en tu grande amor, mi corazón se alegra en tu salvación, canto salmos al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo. Qué maravilloso es ver, ¿no?, que la palabra de Dios nos ayuda y deja, eh, pues, plasmado en su palabra eh, cosas que pasaron a casi tres mil años atrás que nos sirve de consuelo, nos sirve de ánimo, nos sirve de, pues, agarrarnos esto y entender verdaderamente, pues, todo que el Señor está haciendo. No se conocen las circunstancias porque David eh, david ha escrito este salmo. Pero seguramente es él estaba pasando por un momento muy difícil, por muchas lutas, luchas. Pero no importa la circunstancia, lo importante es que nosotros podemos nos identificar con ellos en su sufrimiento. Y a veces sufrimos no Y podemos ver en el versículo primero, el versículo segundo, cuatro veces el David hace o empieza su cuestionamiento con el Señor diciendo, ¿hasta cuándo? Y podemos aprender que a lo mejor es normal y Dios pues escucha nuestra oración, nuestro cuestionamiento diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Es un lamentar en la presencia del Señor. Es colocar nuestro corazón delante del Señor. él eh, A lo mejor aquí podemos ver que David se sentía como que se estuviera en el polvo. Él ya no tenía casi ánimo más para nada. Él le decía, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me va a olvidar? ¿Hasta cuándo tú seguirás, pues, sin oírme? ¿Hasta cuándo? Pues me parece que tú estás escondido. Entonces, ¿hasta cuándo te esconderás de mí tu rostro? Él tenía un peso en su corazón. Él estaba sufriendo. Él estaba avergonzado. Pero nosotros sabemos que Dios no nos olvida. No olvidó de, de David y tampoco se olvida de cada uno de nosotros. Dios está a nuestro lado. Sabemos con la razón que verdaderamente Dios está cerca, pero a veces nuestro sentimiento nos engaña. Nuestro corazón hace como que pensáramos otras cosas. Y qué difícil es cuando estamos en una situación de esta. A veces nos sentimos así. A veces nos sentimos como un trabajador, como este el jefe de Ricardo. Ricardo a veces me comparte que el jefe le promete mucho, pero que hace poco. Y parece que sentimos a veces así. Parece que tenemos un Dios que nos promete un montón y que de repente hace poco parece esto nuestro corazón y el enemigo también utiliza esto para eh, hacernos sentir pues abandonados olvidados y entonces entristecidos y muchas veces casi perdiendo nuestra fe, nuestra fe. ¿por qué? porque la situación es difícil a veces sentimos que Dios no ha cumplido lo con lo que él prometió. Y sentimos así que Dios o está escondido o escondió su rostro de nosotros. A veces pues en esta situación es normal que nuestros pensamientos y nuestra mente por la noche Las vueltas y vueltas y vueltas y vueltas pensando en el mismo. Parece que hay como que un buitre, ¿no? Dando vueltas ahí sobre un cadáver esperando ahora de bajar para comer simplemente las cosas que están ahí. ¿no? Nuestro corazón siente muy dolorido, pesado, hay miedo. Hay miedo de que no sabemos qué va a pasar. Hay miedo de la burla. Hay miedo de, de los enemigos. Aquí David expresa, hizo mucho bien. ¿Hasta cuándo, Señor? El enemigo me seguirá dominando. Hay un montón de miedos Hay un montón de incertidumbres. Pero, ¿sabe? Jesús, una vez, Pasó por lo mismo. Antes de ir a la cruz, pues, él tuvo que pasar por eh, el Gethsemane, ¿no? Y él tuvo un momento que lloró y, y dice la palabra que sus lágrimas eran sangre. Su sudor era sangre. Y él dijo, Señor, si es posible... Pasa de mí esta copa. Y es natural. Y podemos plantear esto al Señor y decir, Señor, pues ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué conmigo? Señor, pues si es posible, pasa de mí toda esta situación. Y así como Jesús, el Señor dijo, mira, tú tienes que pasar por esto. Y Jesús pasó por la muerte porque nos ama y con esto podemos resistir hasta la muerte porque Dios nos ama sabemos que a veces el sufrimiento la situación pues duele pero el Señor está con nosotros ¿qué aprendemos con el salmista? ¿qué aprendemos o qué, cómo podemos ver que el salmista Sale de esta situación. La primera cosa que hace, y lo primero que podemos ver de todo esto, es que Dios, eh, David, perdón, clama a Dios. Todas estas sus preguntas, pues, muestra que él estaba hablando con su Dios. Estaba, pues, ahí, delante del Señor y colocando esta situación toda difícil... Pues en las manos del Señor y clamando a Dios. Y sigue, en el versículo 3 él dice, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Exclamar al Señor. El salmista sabía que no tenía otro. El salmista sabía que no había otra situación o otro camino, sino agarrarse y, y abrazar al Señor y confiar en Él. Y él dijo... Señor, pues óyeme, mírame, respóndeme, ilumina mis ojos. El salmista estaba apegado al Señor, clamando al Señor. La segunda cosa que podemos ver aquí es que el salmista estaba pegado a su fe. Él sabía que el Señor estaba con él. Él sabía que el Señor le iba a dar fuerza. Él sabía que el Señor era el único que podía ayudar en este momento de dificultad. Y entonces el salmista clama al Señor. El salmista agarra su fe y dice, este Dios es el único que me puede ayudar. Y sabe, a veces tenemos que tomar un cuidado. Porque cuando estamos clamando y cuando tenemos fe, pero vemos que el Señor no responde, queremos hacer las cosas conforme nuestra voluntad. Y queremos ayudar al Señor. Y queremos dar una manita al Señor. Abraham tuvo un problema así. Abraham tenía una promesa. Abraham y Sara, pues Dios había dicho que iban a tener un hijo. Pero Dios estaba tardando a... Dios no estaba respondiendo. Abraham ya era mayor, ya era viejo. Y él dijo, bueno, vamos a hacer aquí una ayuda al Señor. Y hicieron un chanchullo ahí, ¿no? Como que, vamos, toma, toma la esclava. Vale, vamos a ayudar al Señor a hacer su plan. Y a veces cuando Dios nos responde, queremos hacer por nuestra fuerza por nuestra voluntad. Y la cosas no funciona. Abraham sufrió consecuencias por haber o no haber esperado la voluntad de Dios. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado para no buscar soluciones en otra parte. Buscar eh, eh, eh, hacer de otras formas que no sea de la voluntad del Señor. Tenemos que aprender a esperar en el Señor. Y esto nos muestra el versículo 5, que dice lo siguiente. Pero yo confío en tu gran amor. El salmista, pues, confiaba con todo su corazón que el Señor le iba a dar la victoria. El salmista sabía que en Dios él podía confiar salmo 31 versículo 14 podemos ver una vez más que el salmista estaba diciendo y él dice lo siguiente en el salmo 31 14 pero yo señor confío en ti y digo tú eres mi dios en medio de las luchas en medio de las dificultades en medio de los problemas en medio de cualquier situación que Tenemos que clamar a Dios, agarrarnos de nuestra fe y confiar en ese Dios Todopoderoso. No es fácil, pero el salmista lo hizo. Digo, Señor, en ti confío. Salmo de número 20, versículo 7. El salmista dice lo siguiente, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. ¡Qué confianza! ¡Qué fe! ¡Qué esperanza en este Dios Todopoderoso! Una vez también él dice, Eh, el salmista dice, elevo o levanto mis ojos para los montes, ¿de dónde me vendrá el socorro? ¿Sabe? En aquel tiempo, pues los paganos hacían los altares a sus dioses en los montes. Y Dios estaba diciendo, miraré a los montes. No, mi socorro viene del Señor. No de los montes, no de los altares de dioses falsos, pero del Dios Todopoderoso. Y así David confiaba, y así David creía, y así debemos confiar nosotros. Así debemos, pues, tener esta certeza que cuando clamamos a Dios que estamos agarrados de nuestra fe, pues el Señor está por nosotros y está de nuestro lado, ¿no? Hoy por la mañana... Y una vez más el Señor nos confirmó, Antonio nos ha llegado con una cita, eh, creo que estaba en Reyes, ¿no? No me acuerdo, o será primero o segundo de Reyes. Dices, en el momento cuando este el ejército de Israel venía a prender el profeta Ezequiel, él dijo, más son los que están de nuestro lado de los que están con enemigos. El ejército del Señor es poderoso. Él está con nosotros. Él es nuestro ayudador. Él es a quien pelea por nosotros. Y tenemos que confiar. Pero tenemos que también este hacer una, una cosita más. Pues cuando tenemos fe, tenemos confianza, pues podemos confiar y tener alegría y la paz en el Señor. Dice el versículo 5, pero yo confío en tu grande amor, mi corazón se alegra en tu salvación. El salmista pudo se alegrar en la situación en que él se encontraba. Y nosotros también podemos tener esta paz, esta alegría. Esta confianza que Dios está con nosotros y aunque parece que todo el mundo se nos cae encima, pues tenemos la alegría y la paz que el Señor es nuestro ayudador. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Pablo habla de esto. Filipenses 4.5 seis y 7 dice un solo Dios y Padre eh, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones entonces el Señor nos ha dado gracia paz alegría y tranquilidad y es esto tenemos que confiar en nuestro Dios Filipenses 4 6 y 7 ¿ah? ¿sí? pues perdón entonces creo que amén pues vale pues había notado aquí filipenses pues entonces efesios vale vamos bien ¿no? y por último en medio de toda esta situación ¿no? volviendo ahí al salmo podemos ver que el salmista sacó lo último que él tenía de esperanza y en el versículo 6 él dice canto salmos al señor Alabemos al Señor en medio de nuestras dificultades. Alabe al Señor, sea cual sea la situación, y cuando alabamos a Dios, Dios se glorifica y, pues, atende nuestro clamor. Danos ánimo, responde, escucha. Entonces, alabe al Señor en todo el tiempo. No solamente cuando todo va bien, porque ahí es fácil. Salir cantando por la calle cuando todo le va bien, pues esto es una bendición. Es muy fácil. Pero los momentos de tristeza, los momentos de la lucha, también tenemos que seguir cantando al Señor. Antes mismo de ver la respuesta de Dios. No dice aquí que Dios ya había respondido a, a las cuestiones de David. ¿No? No dice la palabra que Dios ya había escuchado o que yo ya había resuelto el problema que David se estaba encontrando. Pero al final de, esta, de este salmo, pues David tenía cambiado totalmente su parecer, su corazón, su forma de cómo él estaba viendo las cosas. Y dice, canto salmos al Señor y el Señor ha sido bueno para conmigo. El salmista recordaba todo lo que el Señor lo había hecho. A veces nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Cuando ven en las luchas, los problemas, nos olvidamos todo que el Señor ya había hecho o lo que el Señor hizo por nosotros. Y nos caemos prostrados en tierra y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Pero tenemos que recordar que el Señor ha sido nuestro ayudador, Nuestro Dios poderoso, nuestro Dios que nos anima, nuestro Dios que verdaderamente está con nosotros en todas las situaciones y en todos los momentos difíciles. Entonces, esto, el salmista dice, cantos salmos al Señor, el Señor que ha sido bueno conmigo. Entonces, para terminar, digo, cuando aparentemente Dios se esconde, Él nos invita a seguir confiando en Él. Cuando sentimos que Dios no está escuchando, parece que Dios no me oye, parece que Dios está lejos, confíe, confíe, confíe y sigue confiando porque el Señor está a tu lado. Recuerde este esta poesía que hicieron de las huellas en la arena. Que el escritor dijo, mira, pero cuando estaba pasando por los momentos más difíciles, había solamente una huella. Era el Señor cargando el interlocutor o aquel que planteaba en los brazos. Y a veces así. El Señor nos carga en el brazo. Recuerdo domingo pasado. Rita estaba diciendo del médico que... Eh, ¿Cómo era? ¿Cómo era? Uh -huh. pero el médico la cura que el médico hizo y la gente salió empurrando sus silla de rueda y no había dado cuenta que Dios le había sanado Dios está a nuestro lado Dios es fiel Dios está con nosotros así como estuvo con David con Job, con Abraham con Jesús pues nosotros tenemos que firmar nuestra confianza en él y seguirnos adelante Porque así nuestro enemigo será callado. Así nuestro enemigo no tendrá victoria sobre nosotros. ¿No? Y estarmos seguros que la victoria es del Señor. Y el Señor ya nos ha dicho que Él es el vencedor. Y nosotros tenemos a Jesús como Señor y Salvador. Por eso, que el Señor pueda bendecir tu vida. Y en el momento que tú te encuentres en esta situación, que aprenda con el salmista, que aprenda con el Señor a orar a Él, a confiar en Él, a entregar y a, a derramar su corazón delante de Él y, y poder empezar a gozar de la presencia del Señor. Y estoy seguro que el Señor cambiará tu, tu corazón, tu sentir, Y Él te dará fuerza para seguir adelante y lograrás la bendición que tú esperas del Señor. Amén. Entonces, que el Señor pueda bendecir nuestras vidas y que seamos verdaderamente este agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor por el privilegio de sermos hechos hijos tuyos, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos tomas en tus brazos, Señor, en los momentos más difíciles, oh Padre. Y sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Tú nos cuidas. Tú nos amas, Señor. Y aunque muchas veces creemos que tú estás escondido, pues sabemos que esto es una trampa del enemigo. Sabemos que esto es una historia del enemigo que quiere desviar la atención y desviar nuestra mirada de la cruz de Cristo. Padre, que cada día tú aumentes, Señor, nuestra fe para que verdaderamente podamos confiar en ti y esperar en ti, Señor. Que nosotros, Señor, verdaderamente podemos... Estar nuestra alegría depositada en la cruz de Cristo. Y sabemos que a través de Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque en tu infinito amor y en tu infinita sabiduría, tú tienes control de todas las cosas. Y a veces, aunque no entendamos, pues queremos confiar en tú estás con nosotros Señor ayúdanos, guárdanos llévanos Señor a nuestros hogares con esta confianza con este eh, con nuestra fe en alto Señor en ti Señor para que podamos descansar en ti gozar en tu presencia pues bendice a la vida de cada uno de mis hermanos Señor a cada necesidad que hay aquí en esta mañana que tú puedas oh Padre Santo dar un toque de tu amor Dar un toque, Señor, de tu comprensión y que cada uno salga de aquí arropado por ti, Señor. Pues confiado que tú estás a tu lado y que tú no lo has abandonado, que tú estás escuchando, que tú estás al lado de cada uno, dando fuerza y ánimo, Señor. Te agradecemos por esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Amén. Queridos hermanos, que este Dios maravilloso, usted, paz. Que este Dios maravilloso os bendiga y dé una semana de bendición. Que la consolación del Espíritu Santo esté sobre la vida de cada uno de vosotros. Amén. Y que el amor de su Hijo Jesucristo, pues también esté con cada uno de vosotros y que tenga una semana bendecida. Que Dios os bendiga. Amén. Ay, solo, este, la semana pasada, cuando yo estuve predicando y hablando de los milagros del Señor, hablaba que el Señor lo puede hacer todo solo, sin ayuda de nadie, pero también el Señor nos da la oportunidad de participar de sus milagros. Y el Señor ha dado la oportunidad a muchos de vosotros de participar del milagro que Dios está obrando. Entonces, Juan, Mari José, este, Juan del Cajón, <risa> este todos los hermanos que están orando son participantes del milagro que Dios va a obrar. Y el miércoles, mi hija, nosotros esperamos, no sabemos, a lo mejor mañana eh, le dé de, de alta al, al bebé y viene a mi casa. Pero el miércoles ella tiene que presentarse ante el juez y con un informe de un, del médico, que es el jefe de pediatría. Entonces, yo os pido que, por favor, que sigan orando, en especial por el doctor Pablo Murillo, quien, quien va a redigir o hacer el informe que va a llevar al juez, orar por una persona que se llama Alejandro, que es un abogado, que es amigo de Juan, quien está intermediando todo eso. Que el Señor obre a través de todas las personas. Y que el domingo que viene podamos, cuando pregunte quién viene por primera vez a, a este culto, que Rubén pueda decir, eu ¿vale? Que sigan orando, por favor, en el nombre del Señor. Amén.